Y uno aprende, después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende, que el amor no significa recostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender, que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas, con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno empieza a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que, si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale, y con cada adiós uno aprende.